Se fue in hacia el río, con un repique de tarros, andará por el remanso, el agua por la cintura y los talones de barro. Que no daría down por verte subir la calle. Chico cabal, caballo con tu figura doblada, vencida como la tarde. Allá muy cerca del río, donde es más fresca la arena, por donde se cae el canto de su rueda despareja, Cinesio el barrilero, dice este tema musical. Cinesio era el aguatero, precisamente, de Itatí, aquí en la provincia de Corrientes. Reflejado en esta canción, que pertenece al gran poeta correntino Juan Genaro Cacho González Bedoya, autor, por ejemplo, de Camino de Santa Rosa, Nati Campanero y tantos otros temas musicales dedicados a los personajes de su pueblo que él conoció en su infancia y que lo marcaron tanto que dedicó una poesía para cada uno de ellos. Hoy nos vamos a acercar a dos personajes eh, también ligado al río, al igual que Cinesio el, el Aguatero, y se trata de Jerónimo, más conocido como Jeró y Don Delfino Maidana. ¿Qué enseñanzas? rescata a Cacho González Bedoya de estos, de estos hombres de estos personajes de, de su, que los conoció en su infancia allí en Itatí sobre ello nos habla precisamente este poeta correntino Cacho González Bedoya Geró por ejemplo donde el fino Maidana que enseña, nos enseñaba a nadar y a querer al río él no era pescador no era nada él decía soy un hombre del río y en realidad él era un sabio que nos enseñó Este, a tomar eh, a, los, a los elementos del paisaje, sobre todo el río como alguien más por lo menos ese es uno de los mensajes que me dejó este hombre que era un hombre común un hombre que, que, ten, que cuando subíamos a la canoa él y él remaba y nos llevaba a la isla por ejemplo teníamos un decalo que cumplía y no podíamos hacer muchas cosas no podíamos gritar por ejemplo porque no se puede gritar en el río Eh, eh, el, hay que respetar, es ya una, un extremo, ya el, el respeto hacia la naturaleza, conocedor total. Tiempo que ven, íbamos de noche, sin de noche sin luna, sin estrella, nublado, eh, no se veía nada, nada, y él no se perdía en el medio del río. Veníamos remado, Venía remando él y llegábamos al lugar exacto a donde habíamos partido, por ejemplo. Uh -huh. Miren, Delfino Meidana. No, no no sé las palabras de él porque él hablaba muy muy este muy correntino muy este, tenía poco vocabulario pero era certero y una vez nos dijo hablando sobre otras cosas otra cosa que en este momento no me acuerdo dijo este en el río también lo profundo no está en la hondura está también en la playa en el granito de una de una arena ahí también hay profundidad Ese era Don Delfino Marisa? Don Delfino y Jeró también eh, Jerónimo eh, lo, lo mismo, la misma cosa Jer, Jeró todavía, él era alcohólico Y él iba eh, dos o tres meses A la isla y quedaba allá Y no tomaba una gota de alcohol Porque era una falta de respeto al río eh, por el, el, el, el, el tomar la bebida Era como una Como zafarse Como como hacer una cosa Que no el río no, lo, no le permitía y él obedecía a todas esas reglas del río y el día entero le cae en la canoa, remar siempre se rema hasta la muerte, buscándole la boca al horizonte, mirándole la entraña al viejo río, donde es un río más el viento norte. Jero. Es el nombre de este tema musical interpretado por Antonito Tarragorroz con la letra de Cacho González Bedoya. Este poeta que decíamos retrató en canciones y poesías los personajes de su pueblo, sobre todo aquellos ligados al río. Y es que el mismo Cacho no podría vivir sin su río, sin su río Paraná al que permanentemente rescata en sus canciones y en su testimonio sinceramente yo no podría vivir en una ciudad, en un pueblo en un paraje que no tenga río como el Paraná por ejemplo eh, que me perdonen los mediterráneos pero yo el río es para mí como una cosa, yo sé que en Corriente pasa el río que en la ciudad de Corriente pasa el río Paraná y para mí ya es suficiente aunque no lo vea para mí ya es suficiente yo me acuerdo de aquellas, aquellas calles que llevan al río en Itati que apenas eh, una cuadra de, antes de alcanzar el río ya uno siente el aire del río, la, el, el otro mundo, otra, otra cosa, otra. y justamente quién pudiera ser río es el último tema que que un deseo de querer ser río para, para tener toda esa sabiduría que tiene el río de dar a la gente que vive al lado, como el delfino, como toda la gente que sabe mirar el río como un elemento de, de, de vida. Y bueno, seguramente se llamará quien Pudiera Ser Río. Eh, quien pudiera ser río un instante cuando el tiempo es de azul en verano y hay un ángel que baja del cielo con la luna mojada en sus manos Ir de viento las calles del pueblo Entre hileras de sauces lloviendo Y en la plaza de aroma jazmines encender con rubores Un beso quién pudiera ser río un instante Y en la hondura esperar la mañana Cuando el agua de a poco nos pasa Por el medio del pecho hasta el alma Ir de luna rodando en la arena Y de arena esparcirse en el aire Apagarse de a poco en la espuma y encenderse del sol una tarde ¿Quién pudiera ser río un instante y soñarse que siempre fue río Porque el río y la vida van juntos y caminan el mismo sentido ¿Quién pudiera ser río un instante y a pesar de saber que se ha ido De la misma manera quedarse? Alba entera, latiendo verdor, grito mi pasión en un sabugal. En la canoa del tiempo total, la briego eterno remonta su andar cierra el alma, su diente de amor rendió en mi sangre, su luz vegetal, achero forjador, mensú de mi dolor, taipero pescador, canjadero del sol, el río ya volvió, tu tiempo maduro, la vida prende fuegos en tu corazón